Delantes. El juego de siempre con historias que no habías oído nunca. Tú preguntas: s é l está vivo? Yo diría que sí. Roberto Sánchez responde: Sí, no, o carece de importancia. La ventana con Carlas Francino. Sabía que alguien iba a averiguarlo todo. Cadena Ser, la radio. En la Cadena Ser, hoy por hoy. Con Ángels Barcelona. Minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias, el sábado va a llegar la primavera, así que esta mañana nos vamos a tomar el último café de invierno, calentito, calentito, el último calentito. Luego ya iremos refrescando con Iñaki Gabilondo. Iñaki, buenos días. Hola, buenos días, qué nostalgia. Recuerdo cuando, hace no muchos años, cuando l l e g a la primavera, Nos mandaban unos amigos siempre un montón de azar desde Sevilla.、Oh. Y yo llenaba los estudios de azar, los micrófonos, los llevaba a la redacción de todos los despachos, venían a pedir azar y olía toda la ser azar. Bueno, como no nos mandan al azar, pero como quien nos lo mandaba está oyendo ahora la radio, quiero decirle que les recuerdo, les recuerdo, con mucho cariño y que, bueno... Moralmente huele a azar. a Iñaki les recuerda, y, y yo que ahora he tomado el relevo, si quieren mandar, a azar, si quieren mandar yo, a azar, yo no voy a decir nada al contrario, voy a estar encantada de la vida. unas chicas maravillosas de Sevilla que se hicieron grandes amigas de este programa. Qué bueno. Y que nos mandaban cada año, al llegar la primavera, un montón de azar. Es que ese es el auténtico olor a primavera, sí, Iñaki. El olor、claro. a azar. Y todo, yo llenaba todo esto de azar. Y, y nos venían de todos los despachos a recoger azar. Y unas chicas que seguro que siguen oyéndonos, y siguen oyéndote, y siguen oyendo este programa. Un beso, a todas, un beso a todas. ¿Tú un beso a o d a s t crees que el honor azar ayudaría a despejar un poco el panorama político? Mejor sería, porque de verdad yo llevo oyendo desde primera hora, hoy por hoy, y estoy muy enfadado, francamente. Es verdad, nos no estamos dedicando a interesarnos por las cuitas, sus suertes, sus aciertos, sus desaciertos, etc., mientras están con, ellos descuidando totalmente nuestras cuitas y n u e s t r a p r e o c u p a c i ó n No hay derecho. o ¿no? n Yo solo quería esta mañana señalar a todo lo que se ha dicho un toque de preocupación. De preocupación. Porque que la política se ha convertido en un problema hace mucho que lo decimos, pero se está empezando a convertir en un peligro. Hasta el momento, la polarización que estamos mencionando con tanto en fin, insistencia va a terminar siendo como un minué de la corte de Versalles frente a la que ahora se avecina en Madrid. Porque planteada la cosa en la disyuntiva socialismo-libertad, que quiere decir libertad para todo menos para votar socialismo,、sí. lo cual es un poquitín paradójico, y como enfrente me imagino pues, algo parecido a、eh, libertad o fascismo, ¿eh? nos podemos ir metiendo en una salsa muy, muy, muy imponente que yo quiero sencillamente señalar. Que jueguen. Con un poquito de precaución, porque están manejando elementos de alta radicalización, llevando el tema de, las, de la disputa, de la polarización al máximo y además con eso a las urnas. n o Tenemos a Cataluña convertida en un problema por la radicalización a la que van Jus y, y, y la CUP. Sí, con el n o m b r e Madrid sí. Yo me pregunto qué debe estar pensando una persona de Huelva, de Santander, de Badajoz, de La Coruña, de Castellón, porque está siendo arrebatada España por estas dos, estos dos focos de, de tensión que Madrid dan, me parece. Y luego, una última observación. ¿Se han dado ustedes cuenta? Que estamos observando el peligro que puede constituir la amenaza del de socialcomunismo, del cual permanentemente nos hablan, y todos los elementos de inestabilidad de los últimos tiempos proceden del otro rincón. El crack del 2008, los magnates de Wall Street, con el pensamiento neoliberal. El b r e x i t el Partido Conservador de David Cameron. El follón de los Estados Unidos que ha l l e v a d o hasta el asalto de tal. El Partido Republicano con a h o r a el lío que tenemos aquí montado con la salsa que tiene n organizado l o s d e l centro derecha y el tripartito de Colón. Y todos mirando、eh, a la amenaza que significa t o d o s señalando、sitio. el otro curioso, lado. o O sea, estamos mirando. Cuidado que nos viene el lobo y mientras tanto nos come el tigre. Es una <risa> si situación un poco chocante. En fin. Un horror. Iñaki, ¿con quién tomamos café esta mañana? Con un chaval es, bueno, muy interesante. En el constante repaso que hacemos, que buscamos gente que está haciendo de todo, pero en lo que queremos recoger esta、mmm, aventura de la ilusión de mucha gente con una vocación de verdad y con dificultades para plasmarla mientras vive a salto de mata haciendo lo que puede y mientras su vocación se trata de colar por ahí. Es un interesante ejemplo de esto que te digo y que a tantos y tantas jóvenes se está pasando. Una ilusión y una vocación. Abriéndose paso como puede, mientras se sobrevive haciendo lo que se pueda. Pues le vamos a conocer a la vuelta. Hoy por hoy. Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa. Llámanos al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad. ¡Ah!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 10 y16 minutos de la mañana、9 1 6 en Canarias, de esta mañana de lunes, tomando café con Iñaki Gabilondo y con un joven Iñaki que tiene una vocación muy clara, muy definida, pero que va trabajando en lo que puede. Se llama acio, i u e s tardes. s t e s t u d i Biología, el grado de biología y luego un máster en microbiología. ¿Cuál es tu vocación? Mi vocación, si es que hay una vocación única, es la música, sin duda. Sin duda. ¿Y el saxofón. El saxofón en este caso, sí. Ya. Microbiólogo y saxofonista. ¿Pero q u e eres? ¿Un microbiólogo que toca el saxofón o un saxofonista que hizo microbiología? <risa> Muy buena pregunta. ¿Ambas se puede? ¿La C? <risa> Como... <risa> Creo que las, do las dos, pero sin duda. La música creo que es, es realmente i m p o r t a n t e s t á s pudiendo、así. vivir de la microbiología? No. ¿De la música? A duras penas. ¿Y qué haces mientras tanto para vivir? ¿Cómo te las arreglas? ¿Qué estás haciendo? Bueno, actualmente、eh, mi actividad es puramente musical. Por suerte tengo algo de dinero ahorrado. Y lo que es tocar en la calle y con proyectos propios, pues. Eh, hacer algún conciertito en salas, ahora que se puede hacer siempre, que, evidentemente con todas las medidas de seguridad. Pero ¿Y a lo largo、revolución. de estos años,、eh, qué tipo de cosas has tenido que hacer que no tienen que ver ni con la música ni con la microbiología? Pues la verdad es que he dado clases de, de inglés, he dado clases de matemáticas,、eh, he sido socorrista también. <risa>、eh, que, bueno, me s é q u e el título de socorrista en, hace un montón de tiempo. ¿Y, ¿Y sigues buscando trabajo como microbiólogo? He vuelto a hacerlo. Yo, cuando acabé de estudiar, eh, pues eh, la verdad es que la música me, me atrapó. Y ha sido ahora, un poco a raíz de esta crisis, en la que mi actividad musical pues, se ha visto enormemente reducida, en la que he vuelto a. A reencontrarme con la microbiología y, de hecho, justo estoy esperando a ver si me llaman de una entrevista que hice la semana pasada. Oye, ahora, con motivo de la crisis sanitaria que estamos teniendo y el asunto de la, del coronavirus, ¿no se han abierto algunas eh, nuevas eh, eh, intenciones por tu parte en ese capítulo? ¿No se ha reexcitado tu, tu, tu profesión de microbiólogo? Un poco sí, yo creo que por eso también、eh, me he abierto de nuevo a, a tomar esta carrera un poco en la ciencia. Es cierto que hace. Bastante tiempo que acaben los estudios, entonces tampoco es fácil entrar a en una carrera laboral、eh, en, este, en este sentido. Pero sí me, sí me inquieta, igual no tanto por la parte, es verdad que yo como microbiólogo siempre. Me ha tirado un poco más la ecología y el medio ambiente que la rama sanitaria. Pero sí, sin duda, claro, despierta mucho interés. ¿Y no hay、no, ahora, no, no podrías tú echar una mano ahora que hace falta mucha gente para muchas cosas en este capítulo, desde para poner vacunas hasta para hacer PTRs hasta para tal? No, con tu conocimiento alguna de estas cosas podrías seguramente hacer, ¿no? Sí, yo creo que incluso además de eso se pueden hacer muchísimas cosas que no tienen que ver solo con vacunarse y con hacer PCRs, que por supuesto, evidentemente, es crucial, pero creo que hay muchísimos otros factores que afectan a nuestras vidas, a nuestro sistema inmune, y que, y que igual estamos olvidando un poquito. Eh... Decía, decía Iñaki, destacaba tu, tu vocación con lo del saxofón. Yo, cuando escuché, leía tu historia, me acordaba de un anuncio que hay en la tele de, la, de una pizza, de un niño que está estudiando derecho porque sus padres le obligan,、ah, pero、sí. él, quiere, él lo que quiere es ser músico. Yo h y hoy leyendo, me recordabas al chico, al chico de, de la pizza. Si tienes que de, dejar o aparcar temporalmente la música y dedicarte a la micrología, ¿te sentirás frustrado? No contemplo dejar la música en ningún momento. Eh, reduciré mi actividad lo que sea necesario para poder tener una actividad laboral、eh, a la par, pero desde luego es que no contemplo esa opción. ¿Te gusta、claro. el saxo tenor, el saxo barítono? ¿Cuál es tu saxo por antonomasia? ¿El que más te gusta? ¡Wow! Es... <risa> Ostras, es una pregunta difícil. ¿eh? Este, son, este, distintos, son distintos. Sí. Antes sí, decíamos sí. algo de e la música depende un poco del estado anímico sí, sí. de cada uno. Ahora, porque... a esta hora de la mañana, ¿qué te pide más el cuerpo? ¿Un, un saxo tenor o un saxo barítono? Bueno, a esta hora igual el tenor. El tenor. A ver. Joe Coltrane puede sonar un poquitito muy、yeah. bien. Summertime, yeah. No está mal como referente, e j o b e no está nada mal, la verdad. <risa> bueno, tenemos aquí en España otro referente buenísimo e el saxofón. Navarro de Falces, Pedro Iturralde. Supuesta、no, mal, ¿eh?、Oh, pues, nada mal, nada mal. <risa> ¿Le conociste a i t u r o l d e Lo conocí, sí. sí en sí. sus últimos años.、Eh... Por suerte, bueno, por suerte, al final sí l e conocí.、Sí. ¿Y te gusta el, el saxo digamos, para ese tipo de música? ¿Jazz? ¿Básicamente jazz? ¿O también para otro, otro tipo de música? Se utiliza mucho el saxo para música de acompañamiento, estas, para acompañamiento baladas, eh, eh,、sí. música melódica, sí, también música de verdad, ascensor. De <risa> total, total. Sí, sí.、Eh, vamos, y yo como músico también he tocado、eh, dentro de la música moderna. Es verdad que el saxofón es un instrumento relativamente moderno. Entonces sí que. Sí que la música clásica la tengo un poco más abandonada a nivel práctico, me encanta escucharla, pero desde luego no, no la toco mucho. Y tocar he tocado de todo, es, efectivamente desde músicas b、bueno, u electrónicas n o e casi de todo tipo, desde house o、eh, reggae, n o muchas músicas pues,、eh, afro. ¿Por, ¿Por qué el、clas? saxo? ¿Por qué el saxo?、Eh, bueno, yo pequeñito t o c a b a el piano,、eh, mis padres me apuntaron a clases de piano de pequeñín. Y, como que al final, de alguna forma, siempre ellos tomaban ese tipo de decisiones por mí. Creo que el saxofón fue. Creo que su sonido, simplemente, me, me atrapó. El... Al final, la música es como un lenguaje y, de alguna forma, yo sentía mi forma de comunicarme identificada con ese instrumento. A mí me emocionó mucho saber que tocabas el saxofón porque mi padre, cuando era un chico, tocaba el saxofón y la banda de su pueblo en Azcoitia. Ah, sí, sí, s、sí, sí, wow. t y tú no lo heredaste esto? No, no, heredé la afición a la música, sí, pero no exactamente la afición a la música. La afición a la música es, es un i e r t o s e n t i d o un poco raro. ¿eh? Hay muy poca música compuesta para l s o Bueno, hay, ¿eh? No, no mucha compuesta. Oye, el porvenir de la ciencia le estamos permanentemente aquí comentando. ¿eh? Hay una gran discusión en el mundo sobre si estamos prestando la atención suficiente a la ciencia o no. Nos quejamos de esto. Bueno, te pregunto por el interés, por la afición a la música. Tú quieres vivir de la, de la música. Te va a costar y no sabes ni tú mismo qué vas a poder hacer. Con tu vida, ¿no? Pero, ¿se está dando importancia en nuestro país, desde tu punto de vista, a la música, a la enseñanza de la música, al aprendizaje de la música? Bueno, yo creo que si echamos un poco la vista atrás y, y vemos las,、eh, las decisiones、eh, a nivel, igual, un poco、eh, desde arriba, ¿no? Que se toman a,、eh, en este sentido, pues vemos que la, las artes en general y las humanidades y esas disciplinas que de alguna forma nos hacen. Despertar un poquito, abrir un poco nuestra mente, ir un poco más allá,、eh, creo que no están muy cuidadas. En España, en concreto, además en el tema de la música, creo que a nivel laboral se refleja bastante bien el desinterés un poco general que hay a la hora de cuidar a los profesionales de, de este sector. n o、eh, Vamos, eh, es que se me v i e n e a la cabeza un montón de historias de gente que, vamos, incluso. Gente que, a la que yo admiro, idolatro y que realmente han triunfado en la música y que se ven ahora con cuarenta y pico, c c i n u e n t años, a sin casi haber cotizado en su vida, diciendo tengo、yeah. que v o l v e r a dar clases porque es que me muero de hambre. O sea.、yeah. ¿Y tú con 29 años eres de los que te has emancipado, de los que vive con los padres, comparte piso? ¿En qué situación estás? Yo ahora mismo、eh, estoy emancipado desde hace tres años largos.、Eh, por suerte he estado dedicándome a la música e s e tiempo. Casi en exclusividad,、eh, vida compaginada con la docencia, pero de, dentro de la música también. Y vivo con mi pareja ahora, actualmente.、Uh -huh. ¿Hay muchos n a u f r a g o s de la música? Porque n a u f r a g o s de la biología sabemos que hay muchos. ¿eh? ¿No? ¿Hay muchos n a u f r a g o s de la música? Yo creo que muchísimos y además más de los que podemos llegar a imaginar por el simple hecho de que la música tiene un montón de actividad que no está registrada. Entonces,、yeah. en ese sentido, ayer justo hacía un poco de repaso de datos de encuestas de la AMPE, de la i e de... Decía, claro, es que esta gente aún así está representando a un colectivo relativamente pequeño, porque mucha actividad musical es autoproducida y no está registrada en ningún lugar. Entonces, no entra dentro de esas, de esas estadísticas.、Mm -hmm. Bueno, pues no sabemos qué va a ser de tu, tu vida. ¿Por qué no sueñas en voz alta? Tienes 45 años y te ha salido todo bien. ¿Qué estás haciendo? <risa> Eh, bueno, sin duda toco.、Eh, me gusta tocar no solo música que, que produzco yo, que produzco con los proyectos en los que estoy, pero me encanta interpretar、eh, muchísimas músicas. Pero、a mí me encanta el funky, me encanta el reggae, me encanta el jazz, por supuesto.、Eh, las músicas latinas, el latin jazz,、eh, no sé si conocéis i r a k e r e pero vamos, i r a k e r e es una. Pues, Afro,、eh, Chucho Valdés、uh -huh. y los Afrocuban Messengers pues, son gente. A mí me encantaría dedicarme a tocar eso y también a, a enseñarlo. Me encantaría enseñar. Bueno, música, vale.、Eh, sí, como forma de enseñar un poco en general. Sí, pero el sueño, completando tus vacaciones, serías、ah. que estuvieras trabajando de 9 a 7 en la microbiología y bueno, después entonces... de 7 a 11 en la música. ¿Sería algo así? ¿O vas a dejar la microbiología para toda tu vida ya? En tu sueño. ¡Guau!、Wow, claro, no. En mi sueño es verdad que también, también cabe la biología. Igual la microbiología, concretamente, no tanto, pero jo, me encantaría, por supuesto. A mí me interesa mucho en la biología r e l a c i o n a d a al ser humano con su entorno natural. Y en ese sentido, mi trabajo como microbiólogo, mi, mi corta experiencia, ha sido、eh, dedicada a microbiota intestinal y c o como... m o Nuestro apetito, nuestras apetencias tienen tanta. y nuestra salud y nuestro sistema inmune tiene tanto que ver con aquello con lo que nos relacionamos tan directamente como es nuestra alimentación. Entonces me encantaría sin duda. La música también ayuda a las buenas digestiones. n o Por supuesto. Ahí puedes encontrar el punto. el nexo, Ahí estamos, ese punto entre la biología y la música. Estamos siendo un chico joven, yo me imagino, han pasado muchos años y yo ya no estoy aquí, evidentemente. Pero este chico, desde luego que sí. Y me gustaría saber cómo termina guisándose ese. Ese, ese, ese plato entre su vocación científica, su、Ajá. vocación musical y a dónde le conduce la vida. ¿Has pensado si te pues, podría conducir fuera de España? Porque el mundo sí,、claro. de la música, y el mundo de la música que a ti te gusta,、eh, es un mundo que prácticamente tiene como una especie de punto de atracción de imán, que es los Estados Unidos, etcétera. ¿no? Sí, sí, sí.、Eh, vamos, me lo he planteado muchísimas veces. Es verdad que los últimos años, bueno, justo por un poco, por amor en realidad, por amor a, a mi familia sanguínea, a mi familia musical, pues estoy apostando mucho por intentar desarrollar los proyectos aquí y movernos mucho por aquí, pero es verdad que siempre queda un poquito. Si tuvieras es, que irte, te、mental. irías. Sí. Si es que la posibilidad,、iría. si Ahora, la oportunidad、sí. estuviera fuera, te irías. ¿Te acompañaría tu pareja? Muy posiblemente. ¿Qué、sí. pregunta, Iñaki? ¿Qué pregunta? No, no, no es que es <risa> fundamental porque siempre, si una persona dice que tiene pareja, sí, sí, sí. a la hora de calcular sus planes, hay que, contar con que preguntarle a la persona、claro. que no está, ¿eh? a ver qué prefiere:、claro. que derives hacia la microbiología y dejes ya el s a s o f ó n de una vez y deja de dar el tostón con el saxofón, o que se dice deja de la música y olvides la microbiología. Que, que, sea, sea feliz, que, sea que, que sea feliz, eso es lo que prefiere. Que sea feliz, eso es bien, eso quiere decir que va bien. Eso,、sí. Pues te deseo mucha suerte. Muchísimas gracias. ¿Le ayudará el libro que traes hoy, por ejemplo? Bueno, hoy os traigo un libro que es muy interesante, porque ya sabes que a mí me gusta que no nos dejemos de fijar en los jóvenes, pero en el marco de una sociedad que no para de cambiar. Fijaros qué interesante, este es un libro que nos enfrenta con una circunstancia. La madurez cada día dura más años y la vejez dura cada día más años, porque la vida. Y todo esto ha pasado hace muy poco tiempo. Fijaros. En la Revolución Francesa, solo el 7% de la población tenía esperanzas de alcanzar los 60 años. Imagínate. En 1850 ya había un 80% de la población que podía soñar con alcanzar los 80. Y en este momento, una persona de 60 años puede tener hijos, puede tener nietos y puede seguir teniendo padres. Y tiene ya cuatro generaciones en circulación, todos a lo mejor en actividad plena, teniendo que ver qué hace con una vida. Que tiene seguramente mucho desarrollo y que no tiene, sin embargo, mucha oferta que hacer. Es un libro escrito por un filósofo muy, muy importante de Francia, un escritor además muy, muy reconocido en Francia. No es un libro de autoayuda, pero sí que ayuda. <risa> y mucho. Y para seleccionar solo un pasajito de los que dice: a las personas que a partir de los 50 años empiezan ya a mirar a su madurez, que antes era un ratito y ahora es 40 años, ¿eh? ¿qué hacemos con eso? Nos entregamos, o no entregamos, dice. Hay que cultivar todas las pasiones, todas las capacidades hasta bien avanzada la vida. No abandonar nunca ningún placer, no abandonar nunca ninguna curiosidad, lanzarse a retos imposibles, continuar hasta el último día amando, trabajando, viajando y permaneciendo abierto al mundo y a los demás. En una palabra, sentir intactas las propias capacidades y renunciar a renunciar. Me lo voy a comprar cuando salga de aquí. Bueno, es un libro, ya digo, no, parece que es un libro de t u v i d a no, es un libro de, de pensamiento, de pensamiento de, de, de carga, muy bueno. Está editado por Siruela, lo cual quiere decir que está editado primorosamente. Se titula Un instante eterno, filosofía de la longevidad. El autor es Pascal, Pascal Brunet, le he dicho que s i r u e l a Tiene 200 páginas y vale 20 euros. Pues esta es la recomendación de Iñaki, a ti todavía te falta para llegar a esa edad, pero bueno,、eh, toma nota igualmente. Muchas gracias,、sí, sí. Ignacio. Ignacio, gracias. muchísimas gracias y muchísima suerte. A Hasta la semana a que viene, Iñaki.、Chao. Adiós. Un beso. Esto es muy fácil. l q u e con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900555555: 9005555555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Condiciones en mutua.es Hoy, que pasamos más tiempo en casa, todos queremos ahorrar. Y Endesa te lo pone fácil con un mes gratis. Descubre la energía que mejor se adapta a ti y a tu hogar. Y si contratas ahora, te llevas un mes gratis sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en Cámbiate a Endesa.com. Llamando gratis al 876-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano. Espacio abierto con muchas posibilidades. Ideal para construirse una opinión en propiedad. Con vistas a todo el panorama económico y empresarial. Perfectamente comunicado. Hora 25 de los negocios. La parcela de Javier Ruiz. En Hora 25. Con Pepa Bueno. Cadena Ser. La radio. Hoy por hoy. Si el mundo anda para atrás, voy a escrever nunca más la palabra rebeldía. ジェス・バスロー。 10 y 35 minutos de la mañana, 9.35 en Canarias, tiempo para detenernos en las cosas que merecen la pena, las que nos llaman la atención, las que nos gustan y que no queremos dejar de lado. Con nosotros ya se encuentra la escritora y portavoz de esta sección, Edurne Portela. Edurne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, á n g e l son n o s días. Preparada para recibir a la primavera, que llega ya, a ¿eh? Sí, súper preparada. Vale. <risa> Hoy vamos con una sección un tanto especial, ¿eh? un poquitín diferente, pero que nada modifica el espíritu de las cosas que elegimos los lunes a estas horas. Hoy Cosas que merecen la pena, nos fijamos en esta historia. En cuanto me acerco y la miro a los ojos, a ella, como ahora, veo lo que hay detrás. Y no es una sonrisa. Siempre he podido hacer eso. Ver lo que hay detrás de los ojos. Desde niño, cuando empecé a sufrir eso de cerrar los ojos mucho tiempo, he visto más que los demás. Veo incluso lo que hay detrás de los ojos muertos. ¿Te suena s d e fragmento de Durne?、Eh, no sé si puedo hablar. <risa> <risa> Claro que me suena. ¿Te suena? Sí. Como si lo hubieras escrito tú, incluso. Como si lo tuviera muy, muy dentro. Déjame que explique a nuestros oyentes que hoy dedicamos este espacio a la última novela de Durne Portela, Los Ojos Cerrados, que sale a la venta este miércoles. Es una novela, Durne, que te voy a decir que nos ha encantado. Los que la hemos, hemos leído del equipo nos ha encantado.、Eh, Aclarando eso sí, que Durne Portela no tenía ni la menor idea de que íbamos a hablar de su último libro. Ella no es umbral, ella nunca nos pidió que habláramos de, de su libro. Ella no venía a hablar de su libro. Era una sorpresa que hemos mantenido durante semanas en secreto y que hemos compartido solo con algunas personas. Para empezar, vamos a responder a la pregunta de por qué merece la pena Edurne Portela como escritora. ¿Qué hemos hecho? Se lo hemos preguntado a la también novelista Sara Mesa y esto es lo que nos ha dicho. Tengo encima de la mesita la nueva novela de Edurne Portela, l ojo s o s cerrado, s y me está haciendo ojito, valga la redundancia, para el fin de semana. Sí. Eh, siempre es un placer leer a Edurne. Ella es lista, sensible y su literatura está llena de vida. Eso es lo genérico. En lo que se refiere a lo concreto, a esta novela, Los Ojos Cerrados, le hemos preguntado a la escritora y colaboradora de este programa, Marta Sanz, por qué merece la pena leer este libro. Edurne Portela y yo. Compartimos muchas conversaciones en la realidad y yo creo que también dialogamos literariamente. Espero que ahora a ella no le moleste que yo viole un poquito nuestra correspondencia y, y lea para, para todos ustedes la carta que yo le escribí cuando a c a b e de leer su novela magnífica, Los Ojos Cerrados. He leído vertiginosamente los ojos cerrados porque me lo pedía el texto, la trama, el lenguaje, los hilos tendidos de la historia que manejas insuperablemente y que nos enganchan al relato como sin sentir. Quedé prendida al estilo poético, el más poético de tus libros, diría yo, y a esa voz de Pedro también construida entre el amor y el resentimiento, la sensibilidad y la rudeza, el crecimiento torcido de un pobre niño lúcido. Quedé atrapada con las historias de las lindes y la nada, la niebla que hace universal este cuento de guerra, amor y muerte, vencedores y vencidos y vencidas, siempre las vencidas. Ariadna tira del hilo con sabiduría. Temí y me conmoví con el destino y la vida de todos los animales, perros, cabras, gatos, caballos, el burro Marcelo. Me deslumbraban los recuerdos y la dificultad de recuperarlos. Recordar es algo físico. Un libro excelente, Durn, e concentrado y duro como un cuarzo, o una hermosa amatista oculta en su concha de tierra. Tu mejor lenguaje. Tienen ustedes que leerlo. Firmo. Yo no lo diría tan bien como Marta Sanz, que dice todas las cosas muy bien dichas, pero firmo. Es un libro que te atrapa desde la primera página, desde la primera palabra, desde la primera descripción hasta el final. ¿Tú cómo definirías, tú que eres la autora, hasta d ó n d e se puede contar, ¿eh? Eh, lo que sucede, lo que encierra los ojos cerrados? ¿Qué es los ojos cerrados? Pues、eh, bueno, me tengo que, que recomponer un poquito porque estoy sorprendida. Porque tú no venías a hablar de tu libro. Yo no venía a hablar de mi libro y vamos, esto me parece un regalo y estas palabras de Sara, de Marta, vuestras, estoy, estoy muy, muy emocionada.、Eh, bueno, para mí Los Ojos Cerrados es una novela、eh, que trata.、Mmm, Sobre bueno, dos cuestiones fundamentales. n o Una sobre el impacto de la violencia en una pequeña comunidad, como es este pueblo、uh -huh. que tiene mucho de pueblo imaginado. ¿no? Eh, el impacto en esa comunidad y、eh, concretamente en su, uno de sus dos protagonistas, que es Pedro, ¿no? que es este anciano que abre la novela, ¿no? y es、eh, estas, prim estas primeras palabras que, que hemos escuchado ¿no? al inicio de la sección. Es,、eh, tiene que ver con, bueno, con cómo la violencia impacta en este niño y cómo este niño crece ¿no? durante sus ochenta y tantos años.、Eh, y luego, por otra parte, tiene que ver con, con el enfrentamiento de Ariadna, la otra. Protagonista que llega al pueblo buscando algo que no sabemos muy bien qué es, pero ya busca algo、sí. ahí.、Eh, y es el encuentro entre esta mujer del presente, que se encuentra con Pedro,、eh, y se encuentra también con el pasado de Pedro, con este pasado de este pequeño pueblo que, bueno, que ha vivido unas violencias bastante graves y que ha vivido s u s últimos 80 años pues, intentando remendar convivencias, intentando ocultar. Eh, complicidades. Entonces, una novela que tiene que ver con el silencio, con la memoria, pero también con los vínculos、mmm, cercanos, ¿no? Y los vínculos que van más allá de la familia, pero、mm. que pueden ser, pues eso,、eh, fuentes de amor, de, de cuidados, ¿no? de es, solidaridad. Es un pueblo imaginario, se llama Pueblo Chico,、sí. pero podrían ser muchos pueblos, ¿no? Sí, este pueblo.、Eh, Podría ser cualquier pueblo de, de esta España nuestra que, que tiene un grave problema con la memoria. ¿no? Ah. Y bueno, se sitúa, es un pueblo que se sitúa, no sabemos muy bien dónde, pero está rodeado de una naturaleza bastante agreste, que u que,、bueno, que, que es n o que e también protagonista ¿no? de, de la novela. y En parte se nutre pues, un poco de mis experiencias、eh, sensoriales, ¿no? al irme a vivir、sí. eh, a Gredos y también del,、pues、de las sensaciones que te va creando、eh, vivir en un pequeño pueblo en medio de la naturaleza. Y en parte también se nutre de, de la memoria de mi padre. ¿no? Mi padre nació en un pequeñito pueblo de, de Galicia y no sé si recuerdas. Que durante el confinamiento, yo creo que os conté ¿no? que hablábamos mucho、eh, sobre sus memorias. Él me iba contando pues, cómo fue crecer allí de niño hasta que se fue. ¿no? Entonces, esa memoria de mi padre se mezcla también con mi imaginación, con mis experiencias de este último año y pico. Y por eso creo que al final he creado un pueblo. Que, eso, que, que, bueno, que tiene una, tiene una base ¿no? o, mm. o se nutre ¿no? de, de, de experiencias reales, pero que al final es un conglomerado pues, de memorias, de imaginación, de memorias prestadas, de experiencias v i v i d a s Pero tú decías en este país que tiene un problema con la memoria, claro. Entre los problemas que tenemos en este país con la memoria y los silencios, pasan cosas como la de este libro, que no vamos a desvelar, ¿no? pero que son historias desconocidas,、mm -hmm. gente que desconoce absolutamente su, su pasado. Y este es el, el problema que tenemos. ¿No? ¿Será?、Sí. ¿Te, te so está sonando el teléfono?、Eh, no, está en silencio y está sonando tú, Ángels.、Ah. No sé qué ha pasado.、Ah, porque tenía, tenía la app puesta del á s e r según venía a la radio. Lo siento muchísimo y、ah, no, no, no, has empezado n l o No, lo has oído tú, Solana. No, no lo hemos oído. No, que te decía que entre los problemas que tenemos y los silencios、sí. eh, hay muchísimas historias de malos entendidos, de familias que no conocen su verdadera historia.、Sí. Este es un problema que o sea, que no, no es solo de Pueblo Chico, es un problema general este país. Sí, es un problema general. Yo creo que hemos Heredado muchos silencios, n o y por mucho que digamos pues que se ha hablado mucho de la guerra civil, del franquismo, de toda esa violencia, en realidad、eh, yo creo que al nivel más íntimo, al nivel más personal, hay todavía muchas familias, muchas personas de mi edad, incluso más jóvenes, n o yo tengo 47 años, pero que hemos crecido、eh, rodeados de estas historias familiares que nos suenan. Que alguien igual, pues, que vienen de rumores o que alguien igual ha mencionado en alguna comida familiar, que hemos heredado de alguna forma pero que no les hemos dado un sentido. Entonces,、eh, para mí también escribir es una, una forma de buscar sentido y de rellenar esos silencios. Y yo creo que, por supuesto, esto pasa en un pequeño pueblo donde a veces el contar es más difícil. ¿no? Claro, claro.、Eh, porque, claro, todo se sabe pero nada se sabe. Y el silencio a veces、eh, permea las relaciones de esas generaciones que han sufrido la violencia y se van heredando de generación en generación. De hecho, el silencio creo que es uno de los protagonistas de este libro. Yo、Porque、creo que s uno t i No, no、sí. tiene nombre, pero el silencio、sí. es uno de los protagonistas. Mira, en la novela, Pedro, lo, lo mencionabas tú antes, que es uno de los protagonistas, cuenta en un momento dado cómo los objetos le ayudan a reconocerse y a mantener a salvo de alguna manera su identidad con su pasado y con su realidad. Eso me gusta mucho. Reconocer mi taza, mi libro y la puerta de mi casa y mi balde. Entonces me levanto y toco mis cosas, las acaricio. Y cada cosa me habla y me recuerda. Y yo les contesto contándoles mis cuitas. En días así, me siento bien. ¿Los objetos definen a las personas? Yo creo que sí, n o y define nuestra, nuestra relación con ellos, nos define. n o Entonces, Pedro es un hombre que, que ha estado muy solo, ¿no? a pesar también de estar acompañado con este otro personaje, n o Andresito, y otros personajes del, del principio de su vida. Pero es un hombre que tiene muy poco a lo que aferrarse. Pero tiene, creo yo, un, una necesidad siempre de narrar y de narrarse, n o para intentar entender también cuál es su papel en este、uh -huh. mundo Tan difícil que, que le, ha tocado, le ha tocado vivir. Entonces, los objetos para él son muy importantes porque le remiten a su historia personal. n o De ese balde, vamos a saber que tiene una historia、mm. que le relaciona con su madre. El libro también tiene su propia historia y le relaciona con ese otro personaje.、Mm. Eh, bueno, que es importante en su vida, n o Federico. Y es también una forma, n o esa forma de relacionarse con el libro,、eh, por ejemplo, es también una forma para e e n n t de r de él para entender la realidad n o a través de ese único libro que tiene ¿no? y que ha leído tantas veces en su vida. Entonces, yo creo que sí, que hay objetos que nos acompañan. Hablamos de esto una vez, n o、sí, hace, sí. hace unos meses, ¿no? que había、sí. hablado de la toquilla de mi abuelo. De la exposición, ¿no? exacto. Eso es. en, en, durante todo este periodo de creación, Edurne, ¿qué papel ha llevado a a Cabo en la hoja de ruta, alguien como Joan Tarrida, quien tú me presentaste y tuvimos ocasión、sí. de, de tener en este programa, ¿qué papel juega? Joan Tarrida para mí es,、eh, bueno, es una persona muy importante ¿no? cuando, cuando pienso en, en lo que se ha convertido en mi vida desde que llega a España.、Uh -huh. ¿no? Él me acompañó desde la primera publicación que hice aquí, que fue El Eco de los Disparos, y él es un editor de los de verdad, ¿no? es un editor que te acompaña, que cree en ti. Que te lee minuciosamente, ¿no? porque a mí me lee con una minuciosidad. Que siempre que ve que hay algo que igual puede mejorar un poquito ¿no? o que se puede expandir dentro, de, dentro del texto, él te indica el camino, te, bueno, te acompaña. ¿no? Entonces,、eh, para mí, claro, el. el, el, el, el, el, el La espera n o después de que entrego el manuscrito, hasta que él me empieza a dar comentarios. Además, yo le entrego siempre los manuscritos muy, muy acabados, porque soy muy insegura. Entonces, hasta el último momento no puedo. n o、eh, Pero esa espera se me hace eterna y, y luego la respuesta es siempre muy enriquecedora n o y es un acompañamiento constante. Joan Tarrida, editor de Urne Portela y de la editorial Galaxia Gutenberg. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Buenos días, Edurne. Buenos días, Joan. Oye, ahora soy yo el que me ha emocionado escuchándote a ti. Tanto has editado todas las novelas de Edurne por Tela, ¿cómo es trabajar con ella? Muy fácil. Es que, como ha dicho Edurne, Edurne es de esas autoras que no te dice nada simplemente sobre qué está escribiendo, o sea, te dice q u é está escribiendo. Te dice ya estoy ahí, estoy avanzando, o a veces no, a veces me he quedado parada, no sé cómo continuar. Y de repente un día te dice: Pues mira, dentro de dos meses te voy a entregar el libro. Pero aún no te ha dicho ni el título, el título a veces, pero no te ha dicho ni de qué va, ni, ni, ni sabes nada. Entonces, claro, el momento en que llega un email de Edurne diciendo: Aquí está, y ves, y ves ahí añadido el, el word con la sí, novela, es、sí. uno de los momentos más emocionantes para la vida de un editor. ¿Qué dirías que representa los ojos cerrados、eh, en la obra de Edurne? Bueno, yo creo que es un, es un paso más, ¿no? Un, un paso de gigante. Yo creo, es decir, Edurne en esta novela、um, maneja los más de diez personajes que hay, protagonistas, la, la trama, el, los, los distintos. Tiempos, ¿no? Porque hay pasado, hay presente、mm. y, y lo maneja fantásticamente bien. Yo creo que es una novela en que se nota. Las, do, las dos novelas anteriores, igual que El ensayo del de eco de los disparos, ya eran libros muy brillantes. Aquí se nota que d u r n e va creciendo y creciendo como novelista. ¿Durante cuánto tiempo lo has estado escribiendo? ¿Cuánto has tardado? Pues. Eso t lo tengo que pensar.、Eh, año y medio, casi dos años. ¿Y,、sí. en este, ¿Y en este tiempo, Joan, habéis discutido muchas veces sobre la historia? No, no, no, yo te digo, porque mientras ella está escribiendo, no, no te cuentas. <risa> no sabes... O sea, lo tuyo, lo tuyo es fe ciega en Edurne, déjame que te diga. Sí, lo será, y seguirá siendo. <risa> ¿Por qué te da esta seguridad? Porque. Porque la conozco, igual que la conoces tú, y, y, y la gente que la conoce sabemos que es alguien que, que, es decir, que se exige mucho a sí misma. Que trabaja muy seriamente, no solo trabaja, sino lee, piensa, reflexiona, es decir, vive de una forma que, que sabes que, que va a continuar trabajando bien、mm. y avanzando en, su, en sus propósitos. Y de la historia de los ojos cerrados, ¿qué es lo que más te llamó la atención cuando tú recibes ese documento adjunto en el correo? ¿Qué es lo que, cuando la lees, que es minuciosamente, como dice ella, qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que un editor. Tenemos un, un problema, varios, <risa> muchos, pero hay uno, que es que cuando recibes un texto quieres leerlo como un lector, ¿no? ¿Sabes? Apasionadamente claro, leerlo. Claro. Y de repente tienes que ir un momento, un momento, un momento, porque te das cuenta de que ha pasado una hora, has leído 50 páginas y dices, pero sí,、si, si, si、no sé si lo está haciendo bien, si no, hay que ir tomando notas, hay que ir pensando si todo está perfectamente atado o no. Es decir, si los personajes funcionan, que funcionan, ¿no? pero si pueden funcionar, acabar de funcionar mejor o no. Entonces, de repente, te tienes que poner frío y decir, pues ahora me, me voy a hacer un, un análisis clínico. Y eso es un desastre, porque tú lo que quieres es disfrutar plenamente de la novela y, sobre todo, que te encante y que te guste, porque、claro. si te gusta a ti, sabes que va a gustar、no. a muchos lectores. Mira, si de alguna manera todas las personas que aparecen en la novela son también personajes de ella, es bueno irnos a la dedicatoria de este libro. Y ahí nos encontramos a la llave de todas las puertas. José Ovejero, escritor, muy buenos días. Hola, buenos días. Que, que, bueno, si te pregunto qué tal la novela, sé que me vas a decir q u e bien, pero bueno, ¿cómo definirías esta novela de Durne? Pues bueno,、eh, hola Ángel, s hola Durne. Hola. Pues、eh, no sé, a mí me parece que es, una, que es una novela impresionante por todas las cosas que ha dicho Joan, pero además porque aquí. Que Durne, no, no, es que ya ni me atrevo a decir que crece, sino que se ensancha. ¿no? De pronto ya no es solo ese lenguaje seco, contenido que tenía en sus anteriores novelas, sino que es capaz de entrelazarlo con un lenguaje mucho más poético en el que se muestra esa sensibilidad que hay por debajo de toda la obra de Durne.、Mm. Eh, a Joan no se lo deja ver hasta el final. ¿Tú cómo sigues la obra de Durne mientras la va escribiendo? Bueno, yo tengo p r i v i l e g i o c ó m o no? <risa> Entonces, sí, bueno, pues como, como hacemos con nuestro trabajo, d u r n e y yo compartimos mucho lo que, lo que escribimos,、eh, tanto obra literaria como hasta los artículos.、Sí. Eh, no enviamos un artículo a ningún sitio antes de que el otro lo vea. Entonces, yo esta novela de Durné、pues, la he ido siguiendo desde el principio. Y、eh, me la e n s e ñ ó ya cuando llevaba más o menos la mitad. Pues hablamos, discutimos, ella continúa, me vuelve a enseñar. Y o sea que, que estoy muy cerca del trabajo creativo de Durné, bueno, pues porque estoy muy cerca de ella todo el tiempo. Claro, ¿te ayuda lo que te dice José? Muchísimo. Si、sí, en parte la dedicatoria esa, bueno, me está temblando la voz hoy, <risa> madre mía.、Eh, esa llave a todas mis puertas tiene que ver. Con muchas cosas, ¿no? algunas muy personales, pero otras también tienen que ver con, con, con lo que José me da cuando, cuando hablamos del proceso、uh -huh. creativo. ¿no? Yo, en concreto, en esta novela hubo un momento en la mitad, cuando le pedí que, que lo leyera, que estaba muy, muy perdida, no sabía muy bien por dónde tirar. Y las conversaciones con, con José me abrieron de repente、eh, toda una serie de posibilidades que después fui capaz de desarrollar. n o、uh -huh. Entonces, en ese sentido, claro, yo soy muy afortunada de tener como pareja a José Ovejero. <risa> Joan, una cosa en la que hemos coincidido los que hemos leído de este equipo el, el, el libro es que. Tiene una muy buena versión cinematográfica. Nos, la nos imaginábamos esta novela、eh, convertida en una película. ¿Tú piensas lo mismo, Joan? Sí, igual que las anteriores. Yo creo que, que las buenas novelas pueden dar muy buenas películas, ¿no? Y esta, y esta es una de ellas, sí, claro que sí. ¿A ti te gustaría, Edu? Sí. Claro, sí,、eh, siempre, siempre te gusta la idea ¿no? de que tu novela se pueda convertir en otra cosa,、eh, pero como una película, ¿no? siempre con un poquitín de miedo, ¿no? porque al final es tu criatura.、Sí. Entonces, bueno, es como cederla a otra, ¿no? a otra imaginación y a otra forma de interpretar la historia, pero yo creo que pueden ser procesos muy bonitos. José, ¿se pone muy pesada y muy histérica cuando está escribiendo Edurne? <risa>、eh, no, histérica no. Eh, bueno, no pesada tampoco. a e n o Pero es verdad que pasa etapas, yo diría que más pesadas. q u Esos e dos adjetivos, muy concentrada en lo que está haciendo,、uh -huh. eh, muy, muy metida.、Eh, te das cuenta de que hablas con ella y ella está un poco ahí en esas brumas del pueblo que ha creado, entre、sí. esos personajes, conviviendo con ellos. Entonces, pero bueno, eso yo creo que es algo que tiene que aceptar cualquiera que vive con, <risa>、yeah. con una creadora,、sí. con un creador,、sí. con un artista. Es, es recíproco, sí, me、sí, dirás. Dirá、claro、es r e c í p r o c sea, o ¿no? Cuando José está en lo suyo, que también además acaba de publicar. Una、sí. novela humo, ¿no? Que está también en un contexto de naturaleza.、Sí. Eh, yo he dicho que. Él escribió esa novela en estado de trance. O sea, yo durante esos meses no existía. Él, él estaba en la naturaleza con sus protagonistas. e r a un ser transparente. Y sí, yo estaba en el pueblo con los míos.、Claro. Ahora, ahora os despido, pero antes, los lunes siempre cierra la sección con una canción, siempre la cierra e d u r n e con una canción alusiva al tema hablado, pero como ella no sabía nada de lo que iba a pasar hoy en esta sección,、eh, hemos tenido que decidir por ella. Y como estamos muy agradecidos de tu presencia y especialmente de tu novela, Los Ojos Cerrados, no Nos Hemos quedado con este tema. <risa> José Ovejero, escritor y la llave que abre todas las puertas. Muchísimas gracias. Nada, Un beso. Hasta pronto. Joan Tarrida, editor de, de Galaxia Gutenberg. Muchísimas gracias también. Gracias a vosotros. Hasta luego, y e d u r n e a ti. Felicidades. Nos escuchamos de nuevo el próximo lunes. Muchísimas gracias, Ángel. De、Qué、momento, regalo, de momento que los oyentes sepan que merece mucho la pena leer Los Ojos Cerrados de Edurne Portela. Un beso. Un beso. Aquí sigo. v e n g a s a r Prometo estar. Por hoy. En este momento único llegan las mayores ayudas de línea directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en línea directa.com. Y ahora, ¿qué más lo necesitas? Línea directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de averías i tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en línea directa.com. Bañera calentita, check. Hacer bizcocho con los niños, check. Es increíble todo lo que puedes hacer mientras ahorras hasta 280 euros al año. Pero lo más increíble es que todo lo haya empezado tu coche. Ahora, con b e p e en tu coche y Naturgy en tu casa, ahorra cuando salgas y cuando vuelvas. Consulta términos y condiciones en naturgy.es/Beppe. Promoción válida en Península y Baleares. Juan es piloto. Y mañana está en Londres y pasado en Pekín. Suena bien, ¿eh? Pues viajar todos los días es agotador. Igual por eso invierte su dinero en un fondo cartera naranja. Con un solo producto y de forma sencilla, es su dinero quien se mueve por ahí. El mundo. América, Japón. Que ya se viaja demasiado en esta casa, hombre. ING.es. Do your thing. Si tienes un negocio, es tan importante saber qué pasa dentro como fuera de él. Con las suscripciones para empresas de El País, seguirás el contenido imprescindible que permite entender la actualidad, analizarla y asegurar cada decisión. Contrata la suscripción con una oferta personalizada para tu empresa en elpaís.com. Barra suscripciones. Barra empresas. Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes su.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 El 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud b u c o d e n t a l Tu boca es la protagonista. No la hagas esperar. Manténla sana y siente orgullo de ella. Las clínicas dentales son espacios seguros. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España. En Ruavieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo. Pues se nos echó de noche, eso parece. <risa> Ruavieja, tenemos que vernos más.